En el silencio de un corazón que busca, en la quietud de una mente que anhela respuestas más allá de las palabras, surge una verdad que trasciende todas las fronteras religiosas. Todos los caminos conducen al uno. Esta no es simplemente una idea filosófica, sino una experiencia viva que transformó la comprensión espiritual de millones de personas a través de la figura luminosa de Swami Vivekananda. Imagina por un momento el rugido de un león espiritual que se alza en medio del Parlamento Mundial, de religiones en Chicago, 1893. Un joven monje de la India, vestido con túnicas azafrán, se levanta ante una audiencia occidental y pronuncia palabras que cambiarían para siempre la manera en que la humanidad comprende la diversidad espiritual. Hermanas y hermanos de América, en ese instante no sólo se dirigía a una audiencia, sino que abría un portal hacia una nueva era de comprensión universal. Vivekananda no vino a predicar una religión por encima de otra, sino a revelar el corazón místico que late en todas ellas. Su mensaje resonaba con la sabiduría perenne del Vedanta, que detrás de cada símbolo religioso, más allá de cada ritual y dogma, existe una sola verdad expresándose en infinitas formas, como un diamante que refleja la misma luz a, a través de múltiples facetas. En este viaje narrativo exploraremos cómo este maestro revolucionario logró construir puentes donde otros veían abismos, cómo transformó la división en unidad y cómo su visión sigue iluminando el camino de buscadores contemporáneos que anhelan trascender las limitaciones de la religión organizada para abrazar la espiritualidad universal. Si esta introducción ha tocado algo profundo en tu corazón, si sientes esa resonancia que solo la verdad puede despertar, te invito a acompañarme en este recorrido extraordinario. Dale me gusta si esta perspectiva expande tu comprensión. Comenta qué aspecto de la unidad espiritual más te inquieta o inspira. Y suscríbete para seguir explorando juntos estos misterios que transforman vidas. El 11 de septiembre de 1893, en el gran auditorio del Art Institute de Chicago, se gestaba un momento que la historia espiritual recordaría para siempre. Entre delegados cristianos, judíos, musulmanes y budistas, un joven de apenas 30 años, cuyo nombre real era Narendranath Data, se preparaba para hablar. Vestía las túnicas azafrán de un monje hindú, pero en su mirada ardía algo que trascendía cualquier identificación religiosa, la llama viva de la verdad universal. Cuando finalmente se alzó para dirigirse a la audiencia, sus primeras palabras resonaron como un trueno espiritual. «Hermanas y hermanos de América». El auditorio completo estalló en una ovación que duró varios minutos. No era solo el saludo lo que conmovó a los presentes sino la energía palpable de universalidad que emanaba de este ser. Por primera vez en un contexto religioso formal occidental, alguien se dirigía a la humanidad no como extraños divididos, por creencias, sino como una familia espiritual unida por el mismo origen divino. Vivekananda había llegado a América sin dinero, sin patrocinadores oficiales, llevando únicamente la riqueza inmensa de una realización espiritual profunda. Su maestro, el gran místico Ramakrishna Paramahamsa, había transitado por todas las sendas religiosas principales: hinduismo, cristianismo, islam, y había experimentado directamente que todas conducían al mismo estado de éxtasis divino, a la misma unión con lo absoluto. Esta experiencia no era teórica, era tan real como el latido de su corazón. Pero el joven Narendra había sido inicialmente un escéptico racionalista, educado en la tradición occidental que cuestionaba incluso la existencia de Dios. Su encuentro con Ramakrishna había sido tormentoso. Cuando le preguntó directamente, "¿Has visto a Dios?", Ramakrishna respondió con una simplicidad devastadora: "Sí, lo veo tan claramente como te veo a ti, pero de manera mucho más intensa". Esa respuesta no sólo respondió una pregunta intelectual, desató una revolución en el alma de Narendra través de años de práctica intensa, meditación profunda y la guía de su maestro, Vivekananda había experimentado lo que los místicos llaman Nirvikalpa Samadhi, el estado de conciencia en el que se disuelven todas las diferencias, donde el yo individual se funde con el yo universal. Desde esa experiencia directa de unidad, no podía ver las religiones como sistemas separados y competitivos, sino como manifestaciones diversas de la misma sede espiritual humana. En Chicago, cuando habló sobre el hinduismo, no lo presentó como la religión superior, sino como una tradición que había aprendido desde tiempos ancestrales a reconocer la validez de todos los caminos espirituales. Cito los Vedas. Como los diferentes arroyos que tienen sus fuentes en diferentes lugares se mezclan finalmente en el mar, así las diferentes tendencias, aunque parezcan diversas y opuestas, convergen hacia Dios. Su presencia en el parlamento no fue solo un discurso. Fue una demostración viva de lo que significa encarnar la unidad en la diversidad. Cuando los misioneros cristianos presentes esperaban que defendiera el hinduismo contra el cristianismo, Vivekananda los sorprendió hablando con profundo respeto sobre Cristo, reconociendo en él a un avatar, una encarnación divina que había «Venido a despertar la divinidad dormida en los corazones humanos». «No vengo a convertir», declaró con una fuerza que trascendía toda polémica. «Vengo a despertar. Cada alma es potencialmente divina. El objetivo es manifestar esta divinidad» controlando la naturaleza externa e interna, hazlo a través del trabajo o la adoración o el control psíquico o la filosofía por uno o más o todos estos métodos y sé libre, este es todo el tema de la religión, doctrinas, dogmas, ceremonias, libros, templos, formas, son solo detalles secundarios, sus palabras resonaron como un mantra liberador en los corazones de quienes las escuchaban, Aquí había alguien que no venía a destruir sus creencias, sino a revelar la esencia dorada que todas compartían. No venía a añadir otra religión al mundo, sino a mostrar que la religión verdadera es una sola, expresada en múltiples idiomas del alma. El impacto fue inmediato y profundo. Los periódicos estadounidenses lo llamaron el monje Cíclone, el orador más grande del parlamento. Pero más allá de los titulares, algo fundamental había cambiado en la conciencia colectiva occidental. Por primera vez muchos occidentales comprendieron que la espiritualidad podía ser universal sin ser uniforme, que la unidad no requería uniformidad. Vivekananda había rugido como un león espiritual, no para intimidar, sino para despertar. Su rugido era el llamado primordial del alma que reconoce su verdadera naturaleza divina más allá de todas las formas y nombres. En ese momento histórico, Oriente y Occidente no se encontraron como extraños, sino como dos aspectos de la misma búsqueda humana eterna el regreso consciente a la unidad que nunca habíamos perdido realmente. Estás listo para explorar cómo este león espiritual desarrolló su comprensión revolucionaria sobre la unidad de todas las religiones. En un salón íntimo de Nueva York, durante el invierno de 1895, Vivekananda se encontraba rodeado por un grupo selecto de buscadores espirituales. Entre ellos había cristianos devotos, judíos ortodoxos, librepensadores agnósticos y algunos que se consideraban ateos. La tensión era palpable. Cada uno había venido esperando que este monje oriental confirmara sus propias creencias o, al menos, que atacara las de los demás. Pero lo que sucedió esa noche cambiaría para siempre. La perspectiva espiritual de todos los presentes. Permítanme contarles una historia, comenzó Vivekananda con esa voz que tenía el poder de transportar a sus oyentes a dimensiones más profundas de comprensión. Un día, una rana que había vivido toda su vida en un pozo pequeño se encontró con una rana que venía del océano. La rana del pozo le preguntó, «¿De dónde vienes?». «Del océano», respondió la otra. «¿Qué tan grande es tu océano? ¿Es tan grande como mi pozo?». Y la rana del pozo saltó de un extremo al otro de su pequeño mundo. La rana del océano dijo, «Mi amiga, no puedes comparar tu pozo con el océano». Pero la rana del pozo no podía concebirlo y expulsó a la visitante, declarándola loca. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Entonces, con una sonrisa que irradiaba compasión infinita, Vivekananda continuó. Cada religión ha sido el pozo de alguien, y cada tradición espiritual ha expulsado a quienes venían hablando del océano infinito que las contiene a todas. Sus palabras no buscaban ofender, sino despertar. Durante años, había observado cómo las religiones organizadas, en su intento, por preservar la pureza de sus enseñanzas, habían construido muros que terminaban dividiendo lo que por naturaleza es indivisible. La verdad, esa realidad última que todos los místicos han tocado más allá de las palabras, no conoce fronteras, denominacionales. Es como el espacio, presente en todas partes, conteniendo todas las formas, pero no limitado por ninguna de ellas. Soy hindú, soy cristiano, soy musulmán, soy budista. Declaraba con una convicción que trascendía toda lógica convencional porque he visto que la esencia de todas estas tradiciones es idéntica. Las diferencias están en la periferia en los métodos, en las culturas, en los idiomas. Pero el corazón místico es uno solo. Esta no era una declaración intelectual ni un ejercicio de sincretismo superficial. Vivekananda había pasado años explorando las profundidades contemplativas de diferentes tradiciones, no como un turista espiritual, sino como un científico del alma que investigaba los laboratorios internos donde se produce la transformación espiritual. Su maestro Ramakrishna le había mostrado el camino, pero él había tenido que recorrerlo con sus propios pies. Recordaba vívidamente la noche en que, siguiendo las instrucciones de Ramakrishna, había meditado intensamente en la figura de Cristo. Durante horas había contemplado la imagen del nazareno crucificado, permitiendo que su corazón se abriera completamente al misterio del amor divino expresado a través del sacrificio. Gradualmente, las barreras de su mente racional se fueron disolviendo y experimentó una comunión directa con la conciencia crística, no como una entidad externa, sino como una dimensión de su propio ser más profundo. Esa noche, confesabas, a sus discípulos más cercanos, comprendí que Cristo no era patrimonio exclusivo del cristianismo. Cristo es un estado de conciencia, una manera de encarnar lo divino en lo humano, que puede florecer en cualquier corazón suficientemente puro y entregado. De manera similar, había explorado la vía del Islam bajo la guía de su maestro. Durante ciencias días, había practicado la remembranza constante de Alá, repitiendo la ilaha y la Allah. No hay más Dios que Dios, hasta que las palabras se convirtieron en el latido mismo de su corazón. En esos estados de tíker profundo había experimentado la fana, la extinción del ego en la conciencia de lo absoluto, que describían los grandes sufíes como Ibn Arabi y Rumi. Allah, Brahman, Jehová, Tao, explicaba con esa claridad que, solo nace de la experiencia directa. Son nombres diferentes para la misma realidad innombrable. Cuando la mente se aquieta completamente y el corazón se purifica totalmente, todos estos nombres se disuelven en el silencio luminoso que es su fuente común. Sus audiencias quedaban fascinadas no solo por sus palabras, sino por la presencia palpable que emanaba de él. Aquí había alguien que no hablaba de religiones comparadas desde una perspectiva académica, sino que había bebido de la fuente viva de cada tradición y había encontrado la misma agua de vida en todas ellas. Un rabino judío le preguntó, Una vez, Swami, ¿cómo puede usted decir que todas las religiones son una cuando cada una tiene mandamientos específicos y exclusivos? Vivekananda respondió con una historia que se volvería legendaria. Un hombre tenía seis hijos. A cada uno le dio instrucciones diferentes sobre cómo llegar a su casa desde diferentes puntos de la ciudad. A uno le dijo, toma el autobús. Número siete. A otro, camina tres cuadras hacia el norte. A un tercero, toma el metro línea azul. ¿Estaba siendo inconsistente el padre? No, estaba dando instrucciones apropiadas según la posición específica de cada hijo. Todos los caminos llevaban a la misma casa. De la misma manera continuaba. La divinidad ha dado instrucciones diferentes a diferentes pueblos según su temperamento, su cultura, su momento histórico. Pero todos los caminos genuinos llevan a la misma casa, la realización de nuestra naturaleza divina inherente. Esta perspectiva revolucionaba completamente la actitud hacia otras tradiciones espirituales. Ya no se trataba de defender mi religión contra tu religión, sino de reconocer que todas las religiones auténticas son patrimonio común de la humanidad. Cada tradición había desarrollado métodos específicos, tecnologías espirituales, particulares que podían beneficiar a buscadores de cualquier trasfondo. Un cristiano puede aprender técnicas de meditación del budismo sin dejar de ser cristiano. Enseñaba con naturalidad. Un hindú puede cultivar la devoción bhakti estudiando la mística cristiana sin traicionar el Vedanta. Un musulmán puede integrar el yoga sin contradecir el Corán. Porque todas estas prácticas apuntan hacia la misma meta, la purificación del corazón y la realización del ser. Sus propios discípulos occidentales eran ejemplos vivientes de esta síntesis. Había cristianos que habían profundizado su fe a través de la meditación védica, agnósticos que habían encontrado a Dios a través del karma yoga y materialistas que habían despertado a la dimensión espiritual a través del estudio, del Vedanta, sin necesidad de abandonar su cultura o adoptar rituales externos ajenos. La religión del futuro, profetizaba con una visión que hoy nos parece extraordinariamente contemporánea, será una síntesis armoniosa de todos los grandes caminos espirituales de la humanidad no será una nueva religión que reemplace a las existentes, sino el reconocimiento de la unidad esencial que ya existe en todas ellas. En sus propias palabras resonaba el eco de la gran declaración védica, Ekamsat vipravahuda vadanti, la verdad es una, pero los sabios la expresan, de muchas maneras. Esta no era filosofía especulativa, sino el testimonio vivo de alguien que había tocado esa verdad única más allá de todos los nombres y formas. ¿Puedes sentir cómo esta comprensión libera el corazón de la necesidad de defender posiciones religiosas y lo abre a la vastedad de la experiencia espiritual universal? ¿Estás listo para explorar cómo Vivekananda integró esta visión no dual en una filosofía práctica de vida en el capítulo 4? ¿El uno en todos? ¿Todos en el uno? En una tarde dorada de Calcuta, el joven Vivekananda se sentaba junto a su maestro Ramakrishna en los jardines del templo de Dakshineswar. El anciano místico, con esa sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo, tomó un puñados de agua del sagrado Ganges y la vertió lentamente sobre su palma abierta. «Mira, Naren», le dijo con ternura, «el agua es la misma, pero algunos la llaman Hal en bengalí, otros Water en inglés, otros O en francés. ¿Cambia acaso la naturaleza del agua por el nombre que le demos? Esta simple analogía se cesa convertiría en el fundamento de una revolución espiritual que Vivekananda llevaría al mundo entero. La comprensión de que la verdad suprema trasciende todos los nombres y formas, aunque se manifieste a través de ellos, no era para él una mera filosofía intelectual. La había vivido, la había experimentado en los estados más profundos, de meditación, donde todas las diferencias se disuelven en el océano infinito de la conciencia pura. Pero esta realización no había llegado fácilmente. Durante años, Vivekananda había luchado con las aparentes contradicciones entre las diferentes tradiciones religiosas. ¿Cómo podía ser que hindúes, cristianos, musulmanes y budistas, todos igualmente sinceros en su búsqueda, llegaran a conclusiones tan diferentes sobre la naturaleza de Dios y el camino hacia la salvación? La respuesta llegó cuando comprendió que no estaban hablando de dioses diferentes, sino del mismo infinito experimentado desde perspectivas diversas. La... Verdad es una proclamaba con la autoridad de quien ha tocado esa verdad directamente. Los sabios la llaman por muchos nombres. Esta antigua máxima védica cobraba vida nueva en sus labios, porque él había visto como su maestro Ramakrishna había practicado el cristianismo y había tenido visiones de Cristo. Había seguido el sendero del Islam y había experimentado. Éxtasis místico, había explorado diferentes escuelas del hinduismo y en todas había encontrado el mismo océano de divinidad. En sus conferencias por América y Europa, Vivekananda solía relatar una parábola que electrizaba a sus audiencias. Había una vez varios ciegos que querían conocer un elefante. Uno tocó la pata y dijo, «El elefante es como una columna». Otro tocó la trompa y exclamó, «No, es como una serpiente grande». Un tercero palpó el costado y aseguró, «Están equivocados, es como una pared». Y así cada uno, desde su experiencia limitada, Creía poseer la verdad completa sobre el elefante. De la misma manera, continuaba con esa voz que podía ser un susurro íntimo o un rugido que atravesaba multitudes. Cada religión ha tocado un aspecto de la verdad infinita y ha proclamado que ese aspecto es la totalidad. Pero Dios es infinito, y ninguna forma finita puede contener lo infinito completamente. Esta comprensión transformaba radicalmente la manera de relacionarse con otras tradiciones espirituales. Ya no se trataba de tolerancia, una palabra que Vivekananda consideraba insuficiente, sino de reconocimiento genuino. No quiero simplemente tolerar otras religiones, declaraba compasión. Quiero aceptarlas. La tolerancia implica superioridad y nosotros no nos sentimos superiores a nadie. Su acercamiento a cada tradición religiosa era como el de un científico espiritual que reconoce diferentes métodos para alcanzar la misma meta. El Bhakti Yoga del cristianismo, centrado en el amor devocional a Cristo. El Karma Yoga del Islam, enfocado en la sumisión activa a la voluntad divina. El Raja Yoga del budismo, concentrado en la meditación y el control mental. El Genana Yoga del Vedanta, basado en el conocimiento directo del ser. Todos eran laboratorios espirituales válidos donde el alma humana experimentaba con diferentes químicas para producir la misma transmutación. La realización de su naturaleza divina inherente. En Londres, durante una de sus conferencias más memorables, un sacerdote cristiano le preguntó agresivamente, ¿Cómo puede usted decir que todas las religiones son verdaderas cuando clearly contradicen entre sí? Vivekananda respondió con una serenidad que desarma toda confrontación. Señor, usted tiene razón en que parecen contradecirse en la superficie, pero piense en esto. Si usted describe su casa desde el frente, y yo la describo desde atrás, y otro la describe desde arriba, estamos hablando de casas diferentes o de la misma casa vista desde ángulos distintos. Esta perspectiva no significaba que Vivekananda cayera en un relativismo blando donde todo vale. Por el contrario, establecía criterios muy claros para discernir la autenticidad espiritual. Una religión genuina debía cumplir con ciertos requisitos universales. Debía hacer al ser humano más compasivo, más libre, más consciente de su naturaleza divina inherente. Debía expandir el amor, no contraerlo. Debía liberar, no esclavizar. Debía unir, no dividir. Por sus frutos los conoceréis, citaba las palabras de Jesús con profunda reverencia. Y el fruto de toda religión verdadera es el mismo. Seres humanos que irradian amor incondicional, sabiduría práctica y servicio. Desinteresado. Su propia experiencia con diferentes prácticas espirituales le había mostrado que los métodos podían variar enormemente, pero el resultado final era idéntico la disolución del ego separativo y el despertar a la conciencia universal. Había meditado como un budista y había experimentado el vacío luminoso del Nirvana. Había orado como un cristiano y había sentido el amor ardiente de Cristo en su corazón. Había practicado Dikr como un sufí y había sido absorbido en la remembranza constante de Allah. En cada caso, el yo pequeño se había disuelto en la inmensidad del yo cósmico. Esta experiencia directa le permitía hablar de otras tradiciones. No como un extraño que las estudia desde afuera, sino como alguien que las había vivido desde adentro. Cuando hablaba del amor cristiano, sus ojos se humedecían con la misma devoción que había visto en los místicos cristianos. Cuando mencionaba la sumisión islámica, su voz vibraba con la misma entrega que caracterizaba a los grandes sufíes. La tizimbae religión no está en los libros, ni en las teorías, ni en los dogmas, ni en el hablar, ni siquiera en el razonamiento. Proclamaba con la autoridad de la experiencia vivida la religión está en la realización. Aquel que ha realizado, aquel que ha visto, aquel que ha tocado el espíritu, ese hombre es religioso y ningún otro. Sus palabras resonaban con la fuerza de la verdad vivida, no de la especulación, filosófica. Y esa verdad era una sola, expresándose en la sinfonía infinita de nombres, formas, prácticas y tradiciones que la humanidad había desarrollado en su búsqueda eterna del regreso consciente a casa. Sientes como esta comprensión, puede transformar tu relación con otras tradiciones espirituales? En una mañana luminosa del verano de 1896 en los Alpes suizos, Vivekananda caminaba solo por un sendero de montaña. La vastedad del paisaje, el silencio majestuoso de las cumbres nevadas y la pureza del aire alpino habían despertado en él uno de esos estados de conciencia expandida que los yoguis llaman Sahaja Samadhi, la absorción natural en la unidad que subyace a toda manifestación. Cada árbol, cada roca, Cada nube pasajera eran expresiones de la misma conciencia infinita que él reconocía como su propio ser más profundo. De repente se detuvo, no por fatiga física, sino por la intensidad abrumadora de una realización que lo atravesó como un rayo de luz cósmica. En ese momento, no sólo entendió intelectualmente, sino que experimentó directamente la verdad fundamental del Vedanta Advaita. Tat Tvamasi. Tú eres eso. Cada ser que encontraba en el camino desde el más humilde insecto hasta la montaña más imponente, era una manifestación de la misma divinidad que él había estado buscando en templos y libros sagrados. «Dios está en todo», exclamó en voz alta, con lágrimas de éxtasis corriendo por sus mejillas. Pero inmediatamente, una comprensión aún más profunda se desplegó en su conciencia. No es que Dios esté en todo, sino que todo es Dios manifestándose como la multiplicidad aparente de formas y nombres. La montaña no contenía a Dios. La montaña era Dios jugando a ser montaña. El río no reflejaba lo divino. El río era lo divino fluyendo hacia el océano de sí mismo. Esta experiencia transformaría radicalmente su comprensión de la vida espiritual. Ya no se trataba de buscar a Dios en algún lugar especial, en templos, en el cielo, en estados alterados de conciencia, sino de reconocer la presencia divina en cada momento ordinario, en cada encuentro aparentemente casual, en cada actividad mundana el místico y el práctico se fusionaron en una sola visión integrada. Cuando regresó a la India en 1897, después de sus años transformadores en Occidente, Vivekananda trajo consigo no sólo la sabiduría perenne del Vedanta, sino una comprensión revolucionaria de cómo vivir esa sabiduría en el mundo moderno. La no dualidad no podía quedarse como una experiencia de élite para unos pocos meditadores en cuevas del Himalaya. Tenía que convertirse en una filosofía práctica que transformara, la manera en que la humanidad se relacionaba consigo misma y con toda la creación. Si realmente comprendes que tu vecino es tu propio ser manifestándose en otra forma, enseñaba con la pasión de quien ha tocado esta verdad directamente, ¿cómo podrías hacerle daño? Si reconoces que el pobre, el enfermo, el ignorante, son tu propia divinidad expresándose en condiciones aparentemente limitadas, ¿cómo podrías no servir con todo tu corazón? Aquí nacía una espiritualidad revolucionaria que fusionaba la contemplación más profunda con la acción más comprometida. Vivekananda había visto cómo en Occidente muchas personas vivían vidas materialmente prósperas pero espiritualmente, vacías, y había observado cómo en la India muchos buscadores se perdían en abstracciones filosóficas mientras ignoraban el sufrimiento concreto de sus hermanos. La síntesis que él proponía trascendía ambos extremos. Vedanta significa... La realización práctica de la unidad de todo, declaraba con una convicción que electrizaba a sus audiencias. No es una filosofía para ser debatida en universidades, sino una experiencia para ser vivida en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo. Cada acto de servicio desinteresado es una forma de adoración. Cada momento de compasión genuina es una meditación viva. Su famosa ecuación espiritual resonaba como un mantra transformador. Shiva Ennane Jiva Seva, servir al ser individual reconociendo en él al ser universal. Esto no era caridad condescendiente, sino adoración práctica. Cuando servía a un pobre, no lo hacía desde una posición de superioridad espiritual, sino desde el reconocimiento humilde de que estaba sirviendo a su propio ser manifestándose. En esa forma particular, esta comprensión transformaba radicalmente la práctica espiritual tradicional. El Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, se revelaba no como una disciplina preparatoria para la verdadera espiritualidad, sino como una expresión directa de la realización no dual. Cuando las acciones surgían espontáneamente del reconocimiento de la unidad, sin la interferencia del ego que busca resultados personales, se convertían automáticamente en yoga, unión consciente con lo divino. «Trabajad sin apego», repetía, incansablemente, citando el mensaje central del Bhagavad Gita. «Haced todo lo que tengáis que hacer, pero entregad los frutos al infinito. Entonces cada acción se convierte en poha, adoración ritual, y cada día de trabajo se transforma en un día de satsang, comunión sagrada. Sus propios discípulos occidentales quedaban fascinados por esta integración práctica de lo místico y lo mundano. Una rica heredera de Nueva York le preguntó una vez, «Swami, ¿cómo puedo realizar a Dios si tengo que ocuparme de los negocios de mi familia y las responsabilidades sociales?» Su respuesta fue tan simple como revolucionaria. Realiza a Dios precisamente a través de tus negocios y responsabilidades. Cada decisión empresarial tomada desde la sabiduría y la compasión es una forma de sadana práctica espiritual. Cada acto de servicio genuino hacia tus empleados es una ofrenda en el altar de lo divino. Esta visión no dual se extendía también a su comprensión de las diferentes tradiciones espirituales. Ya no las veía como caminos separados hacia la misma meta, sino como expresiones diversas de la misma realidad única experimentándose a sí misma desde múltiples perspectivas. El cristianismo místico, el sufismo islámico, el zen budista, el bhakti hinduista, todos eran movimientos de la misma conciencia cósmica, danzando consigo misma en formas infinitamente creativas. Cuando realmente despierta la experiencia, Advaita explicaba con esa claridad cristalina que caracterizaba sus enseñanzas más profundas. Ya no buscas tu liberación personal, porque comprendes que no hay un tú separado que pueda liberarse. Solo hay la liberación misma, manifestándose como la búsqueda aparente de millones de buscadores aparentemente separados. En sus momentos de mayor inspiración, Vivekananda hablaba desde esa realización directa con una autoridad que trascendía toda argumentación. Yo no soy este cuerpo, ni esta mente, ni estas emociones. Yo soy la conciencia pura en la cual aparecen todos los cuerpos todas las mentes todas las emociones y tú tampoco eres lo que crees ser tú eres la misma conciencia infinita que yo soy la diferencia está solo en el grado de reconocimiento sus palabras no eran consolaciones filosóficas sino transmisiones directas de un estado de ser que había integrado completamente quienes lo escuchaban podían sentir la veracidad palpable de sus realizaciones no hablaba sobre la no dualidad hablaba desde la no dualidad como esa conciencia única reconociéndose a sí misma en cada encuentro. El día en que la humanidad despierte masivamente a esta verdad, profetizaba con una visión que se anticipaba a nuestra época, se terminará para siempre la guerra, la explotación, la injusticia. Porque ¿cómo puede la mano derecha luchar contra la mano izquierda cuando ambas saben que pertenecen al mismo cuerpo? Esta era la revolución espiritual que Vivekananda había venido a inaugurar. No una nueva religión, sino el despertar de la humanidad a su verdadera naturaleza indivisible. El Uno reconociéndose en todos y todos despertando a su unidad esencial en el Uno. ¿Puedes sentir cómo esta visión integrada puede transformar no sólo tu práctica espiritual, sino cada aspecto de tu vida cotidiana? ¿Estás preparado para explorar cómo este legado sigue resonando en nuestros tiempos en el capítulo 5? La llama que nunca se apaga. En una noche silenciosa de julio de 1902, en el monasterio de Belur-Math, a orillas del Ganges, Swami Vivekananda se retiró a su habitación después de un día de intensa enseñanza. Sus discípulos notaron algo diferente en él, una serenidad, luminosa que parecía trascender incluso su habitual paz interior. A las 9.20 de la noche, mientras meditaba en la posición del loto, su respiración se hizo cada vez más sutil hasta que finalmente se detuvo. No hubo lucha. No hubo sufrimiento. Simplemente, la llama individual se fundió conscientemente con la llama cósmica de la cual nunca había estado realmente separada. Sus últimas palabras habían sido proféticas. Puede ser que deje mi cuerpo mañana, pero mi obra continuará durante mil años. Más de un siglo después, esas palabras resuenan con una veracidad que supera incluso las expectativas más optimistas. La llama que Vivekananda encendió en la conciencia colectiva de la humanidad no solo no se ha apagado, sino que arde con mayor intensidad en nuestros tiempos turbulentos. Hoy, en pleno siglo 21 cuando las crisis globales nos confrontan con la urgente necesidad de una visión unificadora, las enseñanzas de Vivekananda emergen con una relevancia casi profética. El cambio climático nos recuerda que somos un solo organismo planetario. Las crisis económicas revelan nuestra interdependencia fundamental. Las tensiones religiosas y culturales claman por la sabiduría que ve unidad en la diversidad. Todo el mensaje de Vivekananda, que todos los caminos conducen al uno, se ha vuelto no solo inspirador, sino existencialmente necesario para la supervivencia de nuestra especie. En los Centros de Meditación de California, jóvenes programadores de Silicon Valley descubren que las técnicas de Raja Yoga que Vivekananda sistematizó les proporcionan la claridad mental necesaria para navegar la complejidad de la era digital. En las universidades de Europa, académicos, Encuentran en su filosofía integral un marco conceptual que trasciende las limitaciones del materialismo científico sin caer en el fundamentalismo religioso. En los hospitales de todo el mundo, terapeutas aplican sus principios de servicio desinteresado como medicina para el alma, reconociendo que sanar a otros es una forma de sanarse a sí mismos. Pero quizás donde más intensamente arde su llama es en el corazón de los buscadores espirituales contemporáneos que se niegan a quedar atrapados en las jaulas denominacionales. Una generación completa ha crecido sintiéndose espiritual pero no religiosa, intuyendo que la verdad es demasiado vasta para ser contenida por cualquier tradición particular. Para estos exploradores del alma, Vivekananda se ha convertido en el gurú arquetípico, alguien que validó su búsqueda universal sin pedirles que abandonen su discriminación intelectual. Toma lo mejor de todas las tradiciones, parece susurrar su voz a través del tiempo, pero no te vuelvas fanático de ninguna. La verdad es tu herencia divina, no la propiedad privada de ninguna institución. Esta actitud de universalidad, espiritual inteligente, se ha vuelto la marca distintiva de la espiritualidad del siglo XXI. En los retiros de mindfulness que combinan meditación budista con neurociencia occidental, en los talleres de yoga que integran posturas hindúes con psicología transpersonal, en las ceremonias interreligiosas donde cristianos, musulmanes, judíos y hindúes Oran juntos reconociendo al mismo Dios con nombres diferentes. En todos estos fenómenos contemporáneos late el corazón de la visión vive canandiana, su famosa declaración ante el Parlamento Mundial de Religiones. Hermanas y hermanos de América. Ha evolucionado en nuestros tiempos hasta convertirse en un reconocimiento global. Hermanas y hermanos de la tierra. La familia espiritual que él vislumbró trasciende ahora no solo las diferencias religiosas, sino también las nacionales, raciales y culturales. La pandemia global nos recordó visceralmente que compartimos un solo planeta, un solo aire, una sola humanidad. La crisis ecológica nos muestra que la Tierra misma es un organismo vivo del cual somos células interdependientes. Los jóvenes activistas que luchan por la justicia climática citan sin saberlo a Vivekananda cuando declaran que no hay separación entre espiritualidad y compromiso social. Su ecuación, servir al individuo reconociendo en él al universal, se ha convertido en el fundamento ético de movimientos globales que ven en cada acto de servicio ambiental una forma de adoración práctica al planeta como manifestación de lo sagrado. En el ámbito de la tecnología, los desarrolladores de inteligencia artificial más conscientes encuentran en su comprensión no dual un marco para crear sistemas que sirvan genuinamente a la humanidad en lugar de esclavizarla. Su visión de que la conciencia es una, manifestándose tanto en los cerebros biológicos como en las redes neuronales artificiales, ofrece una perspectiva esperanzadora para la evolución armoniosa entre humanos y máquinas. Los psicólogos transpersonales han encontrado en sus enseñanzas sobre los diferentes niveles de conciencia un mapa preciso para entender los estados no ordinarios que emergen en terapias psicodélicas. Su descripción del samadhi, la absorción extática en la unidad, proporciona un contexto espiritual para experiencias que la psicología convencional no puede explicar adecuadamente. En el campo de la física cuántica, algunos científicos visionarios reconocen en su filosofía Advaita ecos sorprendentes de sus descubrimientos más avanzados sobre la naturaleza interconectada de la realidad. La idea de que el observador y lo observado son uno, de que la conciencia y la materia son aspectos de una sola realidad fundamental, encuentra paralelos fascinantes en las interpretaciones más profundas de la mecánica cuántica. Pero más allá de todas estas aplicaciones especializadas, La llama de Vivekananda arde más brillantemente en algo mucho más simple y universal, en cada momento en que un corazón humano se abre al reconocimiento de que no está separado del resto de la existencia, en cada instante en que alguien actúa desde la compasión en lugar del miedo, desde la unidad en lugar de la división, desde el amor en lugar del juicio. Mi ideal es, había declarado con esa visión que trascendía su época, un ser humano que sea al mismo tiempo un Cristo, un Buda y un Vedantista. Hoy entendemos que no se refería a una síntesis artificial de diferentes religiones, sino al florecimiento completo del potencial humano que trasciende todas las limitaciones culturales y denominacionales. La llama que nunca se apaga es la llama de nuestra propia naturaleza divina, reconociéndose progresivamente a través de todos los aparentes obstáculos y separaciones. Cada vez que alguien medita profundamente y toca aunque sea por un instante esa paz que sobrepasa todo entendimiento, La llama de Vivekananda arde. Cada vez que alguien sirve desinteresadamente y descubre que dar es recibir, su enseñanza cobra vida nueva. Cada vez que alguien mira a los ojos de otro ser humano y reconoce en ellos su propia esencia más profunda, la revolución espiritual que él inauguró da un paso más hacia su cumplimiento. En este momento, mientras lees estas palabras, esa misma llama arde en tu propio corazón. Porque tú no eres diferente de Vivekananda en tu esencia más profunda tú eres la misma conciencia infinita que se manifestó como él, experimentándose ahora desde tu perspectiva única. La búsqueda espiritual que te ha traído hasta aquí es el mismo impulso hacia la unidad que movía su vida. La llama que nunca se apaga eres tú mismo, despertando progresivamente a tu verdadera naturaleza. Y en ese despertar, la visión de Sintos e Vivekananda, que todos los caminos conducen al uno, se realiza no como una idea filosófica, sino como la experiencia viva de lo que siempre ha sido más allá de todo nombre y forma. El círculo se cierra donde comenzó, en el reconocimiento, silencioso de que nunca ha habido realmente separación, nunca ha habido realmente muchos caminos hacia la verdad. Sólo ha habido la verdad misma, jugando a perderse y encontrarse a través de infinitas formas, despertando eternamente a su propia naturaleza indivisible en cada corazón que se abre al misterio del amor sin límites. La llama de Vivekananda Ahora arde en tu corazón. Si estas palabras han tocado algo profundo en tu ser, si sientes esa resonancia que solo la verdad puede despertar, no dejes que este momento se desvanezca en el olvido. Dele like. Si reconoces en ti mismo esa misma. Búsqueda universal que movía Vivekananda comenta y comparte. ¿En qué momento de tu vida has sentido más claramente que todos los caminos conducen al uno? ¿Qué aspecto de su enseñanza resuena más profundamente contigo? Tu experiencia puede iluminar el camino de otros buscadores. Suscríbete para seguir explorando juntos estos misterios que transforman vidas. Porque cuando nos reunimos en la búsqueda de la verdad, cada intercambio se convierte en satsang, comunión sagrada entre almas que reconocen su unidad esencial. La revolución espiritual de Vivekananda continúa a través de cada uno de nosotros. No seas solo espectador de esta transformación. Sé parte activa de ella. Tu like, tu comentario, tu suscripción son formas concretas de mantener viva esta llama que puede iluminar un mundo que tanto necesita recordar su unidad fundamental. Namasté. El uno en mí reconoce y honra al uno en ti.